Bueno, este se le ha hecho una una llamada de, de atención se ha juntado a los docentes al estudiante para poder este poder solucionar estos problemas que, que han habido y que no llegan a mayores y creemos que ya en la facultad se han solucionado estos estos problemas que más de más que discriminatorio y más que de, de racismo han sido problemas interpersonales en la relación alumno alumnos docentes no muchas veces hay eso esas situaciones de problemas donde el estudiante lanza o el docente lanza algún tipo de adjetivo calificativo este no No, no de buenas maneras no y ahora ya este por eso mismo también nosotros vamos a hacer seminarios simposio para poder este instruir a lasstru a nuestros estudiantes de que hay leyes que sancionan el racismo que hay leyes que sanciona la discriminación y además al margen de que hay una ley pues ese uno tiene que ser de una persona íntegra no o sea tratar bien a, a, a nuestros semejantes no O sea y esperar de las personas lo mismo que nosotros esperamos tratar de, de tratar bien a, la, a, la, a los seres humanos no este nosotros Nosotros en, en, en la facultad hemos logrado solucionar estos problemas. La verdad, sincero, honesto, ser sincero, no ha habido un tipo de, de sanción, pero sí ha habido conversaciones, ha habido llamadas de, de atención verbales en, para que este, ante esta situación algún docente que haya ocurrido en una situación así deponga esa actitud ¿no? y este, mejore ya el, el trato con sus su estudiantes.